No somos pesimistas Tenemos buena El Diario del Futuro En Nacional Rock Casi 40 minutos pasaron de las 12 de la noche Y seguimos aquí en Diario del Futuro En Nacional Rock Una de las noticias del día de ayer Sin ninguna duda Fue el anuncio por parte De la Argentina De que recurrirá a la corte de la Haya por la ruptura del acuerdo que había con Uruguay por eh, el control del de río Uruguay justamente en base a lo que es son los afluentes que echa sobre ese río la planta pastera, la fabricante de pasta de papel UPM conocida como Botnia Bonilla. también porque era el nombre de la empresa que comenzó a fabricarla aunque finalmente terminó... Eh, cediéndola, vendiéndola a otra. Lo anunció y el canciller Timerman, luego de que Mujica, el presidente uruguayo, haya anunciado un poco antes que le había permitido el incremento en la capacidad de, procesamiento, de producción de la planta eh, en un 10%, la mitad de lo que había solicitado la pastera, la pastera había pedido pasar de un millón de toneladas a 1.200.000 toneladas, eh, Mujica le autorizó 100.000 de esos 200.000 eh, de aumento, pero esto solo alcanzó para que la Argentina considerara roto de forma unilateral eh, el acuerdo que habían pautado ambos países. Con lo cual, eh, por un lado, lo primero que hizo, la primera medida que toma es una vez que se rompió el acuerdo, dice, nosotros estamos liberados a publicar de forma unilateral los resultados científicos que tenemos. Algo que antes se hacía de forma conjunta en el marco de la Comisión Binacional del Río claro. Uruguay. Según el informe que presentó esta tarde Timerman, eh, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Rivarri, y recordemos que la planta ex Botnia está sobre la costa del río Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos, más precisamente a la ciudad de Gualeguaychú. Eh, en el informe, como decíamos, presentado, eh, se ap aparecen algunas irregularidades, como por ejemplo, que la temperatura del, del agua que se vuelca al río es de alrededor de 32 grados, cuando la temperatura promedio del río es de 20 grados. El nivel de fósforo que libera la pastera es de 0.9 miligramos por litro Cuando la legislación uruguaya autoriza a 0.025 miligramos por litro Es decir, 36 veces menos eh, Y hay bueno, otra serie de datos técnicos que no los vamos a aburrir a esta hora Pero tienen que ver con la cantidad de materia orgánica, sí. etcétera, y lo... etcétera Que según estos datos estarían incumpliendo, o sea, la Pastera, aún antes de empezar a producir más, ya estaría incumpliendo lo acordado. Lo cierto también es que ya se accedió a la Corte Internacional de la Haya, ya hubo una resolución y eso también está siendo violado, además de todos los acuerdos, eh, pactos internacionales que hay entre los sí, dos países. Sí, digamos, el acuerdo eh, binacional contempla la resolución de la Haya, claro. porque en realidad la Argentina había recurrido a la Haya en principio para evitar... Que se, que, que se instalaran las pasteras, luego para, digamos, imponerle una serie de mecanismos de control que son los que se adoptaron finalmente con los acuerdos bilaterales. Eh, a partir de la, de la declaración, de, de, de, de, digamos, de la presentación de este informe, eh, Timerman también anunció que la Argentina, eh, cuando Uruguay le avisó que querían aumentar la producción. Había mandado una lista de 21 preguntas que tenía que responder el país vecino antes de que se tomara la decisión. Según Timan, hubo 11 que quedaron con respuestas incompletas o directamente... La contestaron mal. ...sin responder exactamente. Dijo que el pedido de respuesta fue reiterado en cuatro oportunidades Y comparó lo que está haciendo UPM en Uruguay con el accionar de los fondos buitre en los Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Eh, dice que acá el problema no es con los uruguayos, sino con una empresa transnacional... Sí, y que eh, las relaciones entre ambos países, más allá de, de este episodio concreto, eh, van a seguir siendo buenas. Había habido varios diálogos entre el canciller uruguayo Luis Almagro y Timerman en los días previos, tratando de evitar llegar hasta este punto, pero en cuanto a Mujica anunció públicamente en Uruguay que se había aprobado de forma unilateral el aumento de producción, rápidamente salió el gobierno argentino a responder. La respuesta en lo concreto va a ser justamente renovar la denuncia ante la Corte Internacional de la Haya, que por haber laudado en la, en, en la discusión anterior, digamos, forma parte de los garantes de que esto funcione y por eso se va a volver a acudir ahí. El argumento es el mismo que hace algunos años que la decisión de Uruguay afecta la soberanía ambiental argentina. En el medio de todo esto también hay una discusión porque Uruguay estaría buscando instalar una segunda pastera en el noreste de ese y país. es un run run que viene desde el año pasado. Exactamente, es un run run que viene primero se había hablado de la localidad de Carmelo, ahora se habla de una de, de ir digamos, más hacia el norte, alejarse de lo que es el cauce del río de la plata. De todas formas, Mujica dijo que eso va a ser un problema del próximo gobierno que haya, recordemos Mujica, acaba su mandato y no tiene el año que viene y no tiene una reelección posible. O se... asegurada. No, no, no, no. no hay por ...por sí. la constitución uruguaya... ...es un solo mandato... Eh, se está definiendo hoy en día es uno de los grandes temas que hay en Uruguay el tema de la sucesión justamente porque está Tabaré Vázquez por un lado y por otro lado otras figuras del Frente Amplio que, que buscan ejercer algún tipo de contrapeso la oposición que aparece con sus figuras de siempre y que no parece tener grandes chances de recuperar ni colorados ni blancos el poder pero ese es un tema que no compete a esta columna y para el cual no estoy para nada preparado para explayarme más que lo que ya dije, hubo declaraciones también del secretario de Ambiente argentino Juan José Musi de Medio Ambiente que reconoció que no hay hoy en día pruebas de que esté contaminando eh, UPM, pero dijo que si hay decisiones del otro lado que se toman de forma unilateral, la única opción que queda es salir es a la Haya, Haya digamos, lo que está planteando es cuál va a ser el eje del planteo argentino que no es como antes, el planteo argentino en la discusión anterior en la Haya fue esto va a contaminar eh, y era por sí o por no, lo cual Análisis posteriores dicen que le quitaron chances a la Argentina de que le diera la razón. Ahora el eje del planteo no va a ser si va a contaminar o no, sino el incumplimiento unilateral de un pacto que ya estaba firmado. Más allá de las precisiones técnicas. Por otra parte, el otro actor importante en esta pelea, si recuerdan en su momento, año 2004-2005, fue la asamblea de vecinos de Gualeguaychú, que habían en su momento sido los que mantuvieron cortado durante mucho tiempo, meses, sí. eh, no sé si llegó un año o más de un año. Me parece creo. que más de un año. Más sí, de un año, ¿no? ahí, el, Se organizaron. El, sabado, el, el puente general San Martín que une Gualeguaychú eh, con la ciudad eh, de Salto, si no me equivoco, eh, y van a hacer una nueva marcha este domingo, van a marchar sobre el puente San Martín, van a cruzar o sea, pretenden cruzar y, y ingresar a Uruguay para llegar hasta la Intendencia de Río Negro, ese es el nombre del de departamento de vecino a de Entre Ríos, para entregar al gobierno, a la Intendencia de Río Negro, eh, una carta pidiéndole que se evalúe esta medida y que se la, se la revise. Qué masivas que eran esas marchas, ¿se acuerdan de esas imágenes en cruzando el puente los vecinos? Era impactante. Sí, sí miles y miles de, de vecinos. Prácticamente toda la ciudad de, de Aires se movilizaba en esas ocasiones en, en, en un episodio que, que fue un episodio muy fuerte en la historia de las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina, de un alejamiento muy importante y que llevó... Eh, bastante tiempo y esfuerzo diplomático recuperar, aunque hoy en día eh, ya parezca algo superado, el, el quiebre se dio justamente cuando asume por un lado Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Mujica en Uruguay, porque la relación entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez era mala directamente, era... era... Más allá de, de, de, claro. de lo diplomático, era una relación mala. Eh, Conflicto que nos dio también a Evangelina Cardoso, hay Exactamente, que la, la asambleísta que sí, se, se mostró los menores. Exactamente. Pero bueno, Mujica, tanto Mujica como Cristina han trabajado mucho por recomponer esta relación. Eh, veremos qué pasa, veremos cuál es el efecto de esta nueva decisión de Mujica. Mujica, cuando tuvo que justificar, habló de decisiones dolorosas, Y eh, dijo Que bueno, que le duele tomar esa decisión Y se sabe que va a generar problemas Pero que es lo que tiene que hacer Para cuidar las fuentes de trabajo Y cuando se lo consultó por las repercusiones que iba a tener en la Argentina esto y por las declaraciones que, que iba a despertar, dijo, está en época de elecciones, ahí se pierde racionalidad y por eso se agotaron los espacios de negociación, como dando a entender que el gobierno argentino no quiso ceder en la negociación por estar en época de campaña. Esto supongo que traerá cola... Veremos cómo sigue el asunto, pero en principio hay otra vez foco de conflicto en el río Uruguay. A mí me gusta mucho el cantante decía: Papá Noel se va a morir. Papá, papá, papá Noel. Bueno, sí. me jodas. Pará, ¿y cómo termina el ¿Y cantante? ¿Y, y qué Ay, más, no, solo. Que lo cante la del conurbano, sí, también. Que lo cante la del conurbano, Una por vez, sí, una por vez, sí, porque estamos en radio Cuento hasta tres y lo cantan los dos juntos, sí. Uno, dos, tres. <ríe> Qué bien que se lleva, boludo, es increíble. Se van todos a la puta que los parió. <risa> Vamos a escuchar a Atrasar y haciendo el 1 a 10, que ya volvemos con más Diario del Futuro. Yo me quedé con la duda porque no sé cómo mierda es esa canción. En serio, no sé cómo.